Las 7 y 35 minutos de la tarde. Comienza en estos momentos en Radio Municipal de Bailén, Nuestras Peñas. Queridos oyentes, muy buenas tardes y sean bienvenidos al 99.3 de la FM en esta tarde noche lluviosa de hoy jueves Quisiera comenzar agradeciéndole a todos ustedes que están ahí al otro lado El apoyo y las muestras de cariño y felicitación mostradas hacia esta casa Y en particular hacia mi persona Tras la emisión del primer programa emitido el pasado jueves Cuando nos visitaba la mítica peña del Athletic Club de Bilba de Bailén la Peña de mi buen amigo Francisco Mañez Fuimos líderes de audiencia no solo el pasado jueves, sino también el sábado a las 5 de la tarde, que es cuando se volvió a repetir dicho programa, al igual que será este próximo sábado. Además, hay un dato más significativo de la aceptación y éxito de este programa, y es que todos los programas son colgados, como bien saben ustedes, en bailaindigital.com, cada viernes. Pues bien, solo el pasado viernes, este programa. Y gracias a ustedes fue escuchado en dicha web, nada más y nada menos que con un total de casi 3.000 visitas, repetimos, solo durante el pasado viernes. Además, el jueves, en el horario de emisión, a partir de las 7.30 de la tarde, bueno, como todos sabemos, competíamos en esa franja horaria con varios programas deportivos de otra emisora de tirada nacional. Esas 3.000 visitas fueron engrandeciendo aún más la estadística durante todo el fin de semana y el comienzo de esta semana en la que nos encontramos. La verdad que fue un programa muy bonito y en el cual me comentaba el presidente de la Peña Bilbao de Bailén, Francisco Mañas, ...que habíamos puesto el listón demasiado alto... ...y verdad eh, puede ser que sea verdad... Eh, ...pero no me preocupa porque sé que semana tras semana... ...con el esfuerzo y constancia de todos los que confeccionamos este programa... ...seguiremos trabajando en la misma línea... ...con la idea de impresionarles cada jueves... ...por todo por todo ello, de verdad, muchísimas gracias... ...y bien, a partir de ahora... ...como ya la semana pasada hicimos... ...nuestro teléfono queda a su disposición... abrimos la línea del 67 10 47 por si quieren hacernos cual llegar cualquier comentario sobre el desarrollo de este programa y cómo no dirigirse a los invitados que tenemos en la tarde de hoy un invitado que en breve vamos a dar a conocer y que bueno, y que todos conocemos vamos a empezar a hablar y ya con este himno de fondo sabrán a quién nos referimos que campean por España va Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empañan... ...lucastizo y generoso... ...todo nervio y corazón... ...veteranos y noveles... Veteranos. Hoy nos visita una de las Peñas del Real Madrid... ...recordemos que hay dos en nuestra localidad... ...pero concretamente la que hoy... ...visita los estudios de Radio Municipal de Bailén... ...es la Peña del Real Madrid... ...que está ubicada... En la calle El Cristo, una peña con solera Teniendo en cuenta que ya cuando el Madrid celebró su 75 aniversario Esta peña ya era reconocida en el seno del club Como una de las peñas más ilustres que tiene por toda la geografía española Permítanme que les presente a esta peña del Real Madrid Nos visita en el día de hoy el presidente de la misma Don Rayas Aranzo Olivares El presidente, el vicepresidente, perdón Don Antonio Sánchez Rodríguez El secretario, Don Alfonso Pérez Mendoza Y el tesorero, Don Juan Moned Trujillo A todos ustedes, muy buenas tardes Y gracias por estar aquí compartiendo este rato tan entrañable Gracias por estar aquí Gracias Buenas noches Que campeampo Repar som som vera in te blancata nubania tu so todo ner i co Bueno, si os parece bien y de la mano del presidente vamos en primer lugar a conocer como ya hiciéramos la semana pasada al club en sí, en este caso el club del Real Madrid, club de fútbol y me gustaría eh, Rayas, que fueras tú el que, el que comenzaran con esa con esas palabras que tienes preparadas Sí, perdona Rayas, me comenta que tenemos tenemos tenemos una llamada de teléfono Hola, buenas tardes Sí, muy buenas tardes Hombre, esta voz me suena, está la de mi buen amigo Paco maña Pues sí, ¿qué pasa, Pedro? Que, que nada, que quería felicitarte uh -huh. y darte buenas noticias. Sí. Porque en lo que lleva de semana, desde que se emitió el juego del programa, con tu buena idea de, de que se pusiese los marcadores de, de allí de San Mamé, que se pusiese la página de bailendigital.com, uh -huh. pues estoy recibiendo vaya, varias llamadas de allí desde de, de Bilbao. Sí. Pues eso, felicitándonos por por el programa, que somos unos leones que, que en fin, que, que hay que ver que, que vamos, que, que nos miran que, que bueno, que la leche que, entonces claro, me estoy dando cuenta que se si está haciendo visitada que se ha hecho realidad eh, lo que tú le pediste al presidente de, de poner de poner la página en los marcadores y la muestra de eso eso son esas llamadas <risa> Hombre, sí. era una idea que teníamos y, y un atrevimiento por mi parte hacia Fernando García Macua, el presidente del Aletv Club de Bilbao y bueno, y verdaderamente pues ahí está, no yo creo que que se portó con todo un caballero y bueno, y, y una vez más Bairén estuvo paseándose por la geografía española en este caso, en esa catedral tan mítica como es San Mamé sí, sí, pues mira que ayer vamos, estuve en Sevilla viendo el partido Sevilla en la que tiene copa uh -huh. eh, allí me encontré con, con uno de estos señores que nosotros solemos llamar embajadores de nuestra peña uh -huh. y aparte con José Iragorri de, de Radio Popular allí de Bilbao uh -huh. bueno, pues, esa persona me comentó que, que había escuchado el programa Y, y bueno, eh, la había dado también publicidad a través de, de Radio Popular, aparte de, de los marcadores, uh -huh. que se está escuchando, le hace muchas preguntas, también desde, desde allí, si quiere también, vamos, quería también realizar un programa en una de estas ocasiones, digo, bueno, en fin, ya, sí, ya lo realizamos, como el ya está ahí mismo personalmente, pues allí sí ya personalmente se hace. En fin, dice, que la cosa se ve que que está dando que está dando esto su auge, que oye, que te, te felicito por esa idea, y que, que entre las haitañas que vamos a participar ahí... Oye, vamos a dejar el nombre pues bueno, pues en estos dos meses que vamos a estar en Ampera uno y otro, se me va a quedar esperantísimo el nombre de Bailén. Se por todos lados España, ¿eh? Además, fíjate que ha un poquito el charco, hasta en Ibiza. ¿En Ibiza también? Sí, eh, en Ibiza también sigue una llamada, también de, de un conocido, hacía o sea, también tiempo que, que no hablaba con él, jugador de del Atlético en su tiempo juveniles, estuvo aquí en Bailén, por cierto. Uh -huh. En 25 de de La Peña. Y bueno, estuvo en el Inari y en el Jaén, era un par de años. Bueno, pues eh, también me llamó diciendo que había centro el programa y bueno, ¿y tú cómo, cómo has localizado esa página? Mario? Y dice que Suahita, me dijo, Suahita, sus padres uh -huh. lo habían visto en San Mamé y que entonces le llamaron y se lo dijeron y que, y que la está escuchando, o sea, que que se haga lo posible y por ponerlo por en todo el estadio de las distintas peñas del Madrid, del Rétire, que de va a quedar, que, que no vea A mí me lo ha castenido, macho La idea, si no gracias a vosotros también que me, que me apoyaste en su día cuando lo planteé bueno, pues esto no hubiera sido nada, ¿no? También yo tengo que felicitar y daros las gracias por, por acompañarme en esta iniciativa. Sí, sí, yo creo que este el trabajo que vamos a hacer vamos a ir entre todos, entre todas las diferentes compañías, yo creo que eso va a ser un, un, un estupendísimo pa trabajo. Creo Paco, que... dime, dime. si me lo permites, Reyes Arance está aquí, el presidente de la Peña de Madrid quiere quiere hablar contigo. Sí, sí, muy bien. Paco, sí, me alegro gracias. mucho de todo lo que estoy oyendo y ojalá, y esto que pues, habernos juntado todo sea para mucho tiempo, y también que estemos unidos, porque es lo mejor que se puede hacer hoy Sí, sí, muchas gracias hombre, y, y nada que lo dicho, que estando, estando siempre como estamos aquí a esta vamos a muchísimos años que estamos siempre unidos, que, que ante toda la amistad se, no se interponga en, en, entre los colores que tenemos uno y otro la amistad sea siempre pues, duradera, y Y en fin, que estamos uno para otros, para todo lo que nos haga falta. Uh -huh. Pues nada, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos. Venga, pues nada, gracias a vosotros. Ánimo a todos y vamos para adelante, que vamos solo de los programas más recordados de la historia de la radio, Chile, Vine. Pues muchas gracias, Paco. Un abrazo, amigo. Venga, igualmente a todos. Hasta luego. en los comienzos del siglo 20 la tenacidad de Julián Palacio y los hermanos pa Padros unida a la vocación deportiva de otros tantos que se unieron a apasionante proyecto de fundar un equipo de fútbol contribuyeron en que se fuese generando ese embrión del que hoy se considera el club con más esplendor del fútbol mundial el 6 de marzo de 1902 se fundaba el Madrid Fútbol Club bajo la presidencia de Don Juan Padros nacida así una institución con sólidas raíces y con una filosofía basada en el talento, espíritu de lucha, de deportividad y ante todo y sobre todo caballerosidad estos valores fueron todo un ejemplo y fueron reconocidos en una manera admirable en los cinco continentes aquellos incondicionales pioneros, sembraron una semilla blanca y al comienzo de una ilusión que sin pensarlo, lleva ya más de 100 años, siendo un ejemplo a seguir en todo el mundo. En definitiva, esos señores habían planta plantado un árbol con madera de campeón, tres días después de su fundación, o sea, el 9 de marzo de 1902, este conjunto formó el club, para así perfilar lo que sería el primer equipo y levantar así la curiosidad de aquellos primeros espectadores. Fue el 29 de junio de 1920 cuando el Madrid consiguió la concesión del título de Real y cuando ya fue reconocido a nivel mundial como el Real Madrid Club de Fútbol. Más de un siglo contempla la dilatada y brillante historia del Real Madrid Club de Fútbol una entidad con el que el paso del tiempo ha llegado a lo más, a ser el club más respetado y más laureado de Europa con sus nueve Copas de Europa como aval, y se ha reconocido a nivel mundial por la FIFA como el mejor club del siglo 20 Un galardón conseguido a lo largo de la historia gracias a jugadores que en su día dieron todo por él. Club Blanco Jugadores como Puska, Gento, ditéfano Santillana, Juan Gómez, Juanito, El Buitro o al mismísimo Raúl. Podríamos estar recitando nombres que sin lugar a dudas son poesía escrita y viva del Real Madrid. Eso sí, sin olvidar el eterno presidente que tuvo el Madrid y que fue y será un ejemplo para el orgullo madridista. Me refiero a don Santiago Bernabéu, un señor de los pie a la cabeza que vivió solo para los intereses del Real Madrid. El tiempo no ha traído alguno más, pero sin duda, como don Santiago, difícilmente vuelve a ver en la actualidad del campo, en propiedad que tiene el club blanco o merengue, como también se suele conocer, lleva el nombre de dicho presidente, y fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947. Dicho campo tiene unas dimensiones de 107 metros de largo, por 72 metros de ancho, con una capacidad de... ...de 80.354 espectadores... ...eso sí, todos sentados... ...además se encuentra en el sitio más envidiable... ...y privilegiado... ...de la capital de España... ...concretamente en el Paseo de la Castellana... ...en el distrito de San Martín de la Rosa... ...además todo aquel que ha ido al Bernabéu... ...a ver el conjunto de Real Madrid... ...sale emocionado... ...cuando llega al minuto 7 del partido... ...y, perci y se percibe como el alma de Juan Gómez Juanito se hace presente y patente en cada butaca en cada par partícula de aire que se respira ahí dentro porque Juanito está ahí nunca se nos fue como dato curioso antes de que se inaugurara el Bernabéu el Real Madrid tuvo otros campos como son Campos de la Estrada campo hipódromo campo de la avenida de la plaza de toros campo de Don Velodromo de la Ciudad lineal o el viejo Estadio San Martín Si Dios quiere el próximo año 2010 El Estadio Santiago Bernabéu acogerá la final de la Liga de Campeones Ojalá nuestro Madrid esté ahí presente Yo creo que son unas buenas palabras las que nos ha dejado raya no Creo que en estas líneas se deja entredicho lo que es el Real Madrid en sí A nivel mundial, ¿no? Creo que está ahí de acuerdo conmigo Sí, sí, sí claro Y bien, después de estas palabras del presidente Ray Arance, eh, si os parece bien, vamos a pasar un momento a la publicidad. No se vayan y sean con nosotros, porque hoy también habrá alguna sorpresa para nuestro invitado. Y como no, para ustedes. Enseguida volvemos. Los viernes a las 8 de la mañana sintoniza el 99.3 de la FM. Doña Paquita del Amor Hermoso te trae lo mejor del día. De 8 a doce y media sintoniza Doña Paquita del Amor Hermoso. Todos los viernes en el 99.3. Radio Municipal de Bailén. Por las calles sin rumbo. La noticia cada día en tres dimensiones, a las nueve de la mañana, a las trece y 15 horas y a las 19 horas, en Radio Municipal de Bailén, con Marta Fernández. Si quieres estar informado, conéctate con lo más actual, con la Radio Municipal de Bailén, pensada para los bailenenses. Cada jueves, aquí, en Radio Municipal de Bailén, todo sobre la regional preferente. Resultados, clasificaciones y los rivales del recreativo de Bailén analizados al milímetro. Únete a nosotros, porque los jueves te acercamos todo eso y mucho más en el espacio deportivo desde la banda, con Pedro Soria y Francisco Javier Cabrera. Recuerda los jueves, en el 99.3 de la FM, Radio Municipal de Bailén, la radio hecha para el deporte. Radio Municipal de Bailén. Por la mañana sigla con Gemanet. Desde la Plaza del Reloj. Entrevistas, llamadas de oyentes, participación de colectivo, asociaciones, música actual, concursos y todo sobre nuestra comarca. Bueno bien, ya vamos a empezar a entrar en materia de lo que se refiere a esta peña del Real Madrid aquí en Bailén eh, Recordadles así antes nuestro teléfono el 67 10 47 Para transmitirnos cualquier tipo de comentario que quieran, bien sobre el programa o bien sobre nuestro invitado Bueno, si os parece bien, eh, vamos a empezar a hablar de, de la peña, ¿no? Y lo más... Eh, lo principal que vamos a tratar en primer lugar va a ser, bueno, pues cuando se fundó la peña del Real Madrid, ¿no? Todos sabemos que hay dos en Bailén, concretamente eh, vosotros sois la peña más antiguo que hay en Bailén, de referente al Real Madrid, y si me gusta ya bueno, pues que comentaréis el, el año de fundación, sus fundadoras y, bueno, ya lo que conlleva todo eso, lo asocia. Si te parece bien, Alfonso, coméntanoslo. Muy bien, buenas tardes en primer lugar, buenas tardes noche pues Vamos a ver, según los datos más o menos que tenemos, la peña se fundó oficialmente el día 20 de octubre del año 1968. Exactamente, pues no recordamos muy bien el número de socios Pero calculamos que andaría pues Entre 80, 90 Arriba o abajo Y entonces la junta directiva Que se formó en ese primer momento Fueron los formadores los fundadores de ella Fueron los siguientes El presidente Rafael Montes Martínez El vicepresidente Juan Francisco Gómez Pérez El secretario era Ramón Sagalás García Y el tesorero Rafael Muga Camacho y estaban junto a ellos los, los vocales que a continuación el número Arnaldo Elorza Martínez Ramón Sagalán Martínez Isidoro Sanjurado Basilio López Cordero Miguel González Araujo y Antonio Sausa Muñoz esos son los fundadores, ¿no? es efectivamente y, y bueno, y actualmente ¿con cuántos socios cuenta esta peña de, del Real Madrid, Juan? pues ahora mismo buenas noches la peña en la actualidad cuenta con 98 socios, entre ellos contamos con gente de todas las edades, ya sean hombres, mujeres, niños, etc. Uh -huh. la, bueno, lo que sí me gustaría que también os comentara, Juan, eh, no sé si tienes toda esa información, pero dentro de tantos socios hay una curiosidad, ¿no? Y ya saber, por ejemplo, quién es cuál era el primer socio que tuvo la peña, ¿no? el socio más joven, el, el socio que hay más, más mayor de edad Sí, sí, lo tengo yo aquí también, sí, lo sé yo también El socio número uno, por ejemplo, es nuestro actual presidente, Reyes Aranzo Olivares El socio más joven es un niño de 6 años que apuntó su padre, pues, el mismo día que nació Se trata de Francisco Rodríguez Rubio uh -huh. Y por otra parte tenemos al socio de más edad, que se trata de Antonio Muñoz Álvarez Que cuenta con 72 años madridista eh, bueno también me gustaría que, que comentáramos porque lógicamente a lo largo de tantos años habrán pasado varios presidentes no por, por esta peña del real madrid de bailén ¿no? y bueno pues también creo que tienen cabida ya justo que, que hablemos de ellos ¿no? uh -huh. eh, el primer presidente que tuvimos fue como se ha dicho anteriormente rafael monteté Martínez uh -huh. que ejerció entre los años 1968 y 1976 total 8 años Eh, a este le siguió un presidente de transición Que solo duró un año Y que se trató de Arnaldo Elorza Martínez uh -huh. A quien le siguió en el cargo Antonio Elorza Campos Quien al igual que su antecesor Estuvo al frente de la peña solo un año uh -huh. El siguiente presidente electo Fue José Pulido López Que estuvo en el cargo 11 años Entre el 78 y el 89 Seguidamente fue elegido Para llevar la rienda de la peña Bernardo Campos Rodrigo Quien ostentó el cargo durante 4 años Y ya por último, desde el 1993 hasta hoy eh, estamos con nuestro presidente actual, el aquí presente Rayaran, un presidente que bueno, que junto a su junta directiva está teniendo más que un quebradero de cabeza, que luego sí si te parece bien más adelante comentaremos. Eh, lo que sí también nos gustaría que nos en eh, La noche de hoy es, eh, bueno, el club supongo que habrá hecho O sea, perdón, la peña habrá hecho algún reconocimiento especial A jugadores del club, ¿no? O directivos, algunas personalidades que hayan venido por aquí Pues así, en la inauguración de la peña Estuvo el que presentó a el presidente del Real Madrid Don Luis de Carlos A quien se le dedicó una placa en nuestra sede el presidente del equipo acompañó en esta fecha al que entonces ostentaba el cargo de presidente de Peña del Real Madrid, don Laurentino Pérez. También contamos con la vista de nuestra Peña con la presencia de Vicente del Bosque, que visitó Bailén con un amigo suyo y, pasó, y se pasó y de paso se acercó a compartir una agradable charla con los socios allí presentes. La verdad que, bueno, que, que todo... Una información que, que veo que habéis preparado bien Y habéis venido bien preparados para, para el día de hoy Lógicamente eh, Venimos a hablar de, de esta peña, como hemos dicho Porque en Raya tuve la oportunidad de comprobar ahí en la peña vuestra eh, Bueno, la peña del, del Madrid tiene sí. bastante tesoro ahí que, Cual pude, pude ver Y había un cuadro que me llamó mucho la atención Como era ese en el que cuando el Real Madrid celebraba su 75 aniversario Bueno, pues... ...viene el escudo en grande... ...y abajo viene reflejada el nombre de todas las peñas... ...que cuando el Madrid celebra ese aniversario... ...bueno pues, eh, tenía dada de alta, ¿no?... ...reconocida a nivel nacional... ...pues sí, allí nos lo mandaron a nosotros... ...como actualmente a todas las peñas... ...que estaban dadas de alta con el Madrid... ...y entonces, para nosotros fue una alegría muy grande... ...porque claro, el, al ver que no solamente en Bailén... ...que nos habían mandado, que éramos nosotros... ...una de las actuales peñas... ...sino que también... ...en todo el ámbito nacional... ...nuestra peña estaba en todos los... ...en, en, to, en todas las peñas... Sí. ...que hay en todos los sitios... ...aparte de ese cuadro que me llamó tanto la atención... ...guardáis infinidad de fotos... ...de pósters de... ...a tenéis incluso una placa... De, de, ...del que vino a señalar sí. la peña... ...como presidente... ...raya... ...de lo que tenéis ahí metido en la peña... ...que es lo que más trabajo ha costado conseguir... o, o ...por lo tanto... ¿Qué es lo que más lo que más cariño le guardáis bajo vuestro punto de vista hombre especialmente el cariño es tener la peña en adelante seguir con ella, aunque es una brecina muy grande porque realmente las personas queremos pero una vez se podemos y otra veces no podemos entonces yo desde que estoy de presidente he tenido varios ya dentro de mi junta directivos y ha habido personas que se han ido porque como no han podido ellos seguí porque no podía entonces antes de decirme me, para no poder cumplir pues más vale que me te busque a otro, uh -huh. entonces yo ya me he tenido que buscar a otro y, y yo mmm, sigo, no sé si es el tiempo que podría seguir en la peña, no pero ahora mismo lo que estamos actualmente como lo que han estado antes pues estamos muy contentos con ellos mucha, mucha bueno, inconvenientes ¿no Alfonso? Los que se presentan cuando están metido en en una institución como esta, ¿no? En un cargo como es llevar a, a cabo y dirigir junto al presidente lo que es una peña, ¿no? Porque son muchos incom in inconvenientes los que los que vienen surgiendo siempre en el camino, ¿no? Hombre, lo que antes, pues, los inconvenientes son solo típicos que tiene todo el mundo. Que todo el mundo tiene su trabajo, tiene sus obligaciones y tiene sus quehaceres y hay momentos en que unas veces puede dejarlo para acudir y otras veces que dicen, mira, me es imposible y hoy porque es que tengo cosas que hacer y uh -huh. no puedo acudir. Entonces, como... ...tampoco pasa prueba porque falló en un día... ...pues si vamos tirando y vamos alargando... ...y si hay que cambiar alguna fecha... ...pues se cambia el día de la, de la junta... ...y no pasa absolutamente porque nada. ¿Normalmente qué día se lo hayas Pues nos solemos juntar el lunes y jueves... ...a partir de las 9 aproximadamente... ...hasta... ...no, no tiene hora de, de definir el cuando terminamos. ¿Y ahí donde le dedicáis... ...bueno pues todo... ...intentáis poner un poco en orden... ...bueno pues el día a día de la peña, no? Exactamente, ya por ejemplo si hay o grabada alguna actividad la vamos preparando vamos haciendo cosas, vamos viendo a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer uh -huh. que eh, prácticamente siempre hay cosas algo de que hablar de que, ¿Que si hay cualquier cosa cuando juntamos y comentamos el partido del día anterior uh -huh. ¿Esta peña siempre ha estado ubicada en el sitio en el que en el que está en la actualidad, en la calle Cristo? ¿O, o otro, eh, anteriormente tuvo otro local? Yo, anteriormente tuvo otro local que yo recuerde que fue en el, en el antiguo en los, en los Juanes, si mal no recuerdo luego hubo otro sitio anteriores, pero yo... La Veo exactamente, ya que me lo estás refiriendo Raya me acuerdo yo Que antiguamente donde está ahora Vamos, la misma plaza de estar corriendo Había un vaquero al Barredín por lo alto Estaba tuvo también en nuestra en nuestra peña Y ya lleva, desde que se inauguró en el año Actualmente 68, 68 ubicada donde estamos actualmente Inclusamente dos años después Que se inauguró, que se fundara la, de, la del Bilbao, ¿no? De sí Pero, Que dos años después de que, de que se fundara la peña del Bilbao Efectivamente aquí, porque la Peña del Etiloado se fundó en el 66 vosotros en el 68 serais las dos peñas más antiguas que, que había por entonces en Bailén sí, las otras son más más actuales más actuales bueno Antonio, y, y tú como siendo tan joven te has decidido también involucrarte y acompañar a esta a esta familia en esta andadura porque un chico joven como tú bueno y más conocido como te conozco aparte de, del trabajo, de la familia y el deporte uno pues es mucho tiempo que luego también tienes que dedicarle a a atender a la peña ¿no? sí bueno eh, yo soy estudio en la universidad soy estudiante <risa> y bueno con el permiso de mi junta muchas veces pues me he obligado no a faltar porque yo tengo mis compromisos universitarios y ellos me dicen que eso lo primero y, y lleva razón ¿no? entonces bueno pues en los dos años que llevo llevo bueno intento intento ir cada semana un día al menos de los dos si en fin, también lo que puedo. Ellos lo entienden y no hay problema por eso. La verdad, Raya, es que estarás también orgulloso de, de estas mezcla de veterinario y juventud, ¿no? En tu junta directiva, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Y además, es eh, lo que te he dicho de antes, estamos unidos, que es lo mejor que hay. Uh -huh. Porque si no está unidos, no hay... Se, se pone una cosa y tenemos que estar todos de acuerdo. pues uh -huh. Y lo más hasta la presente, pues, no hemos tenido ninguno, ninguna decisión de decir, pues, no, sí, que lo que hemos expuesto lo hemos... No ha salido todo todavía <risa> eh, Bueno También me gustaría que, que comentáramos Bueno, esos viajes que los que Después comentáramos los viajes que tenéis Planeados para este año Que sé sí que hay alguno por ahí Y creo que va, el primero va a ser todo Un partidazo al cual vais a asistir Pero bueno, en esos viajes suceden anécdotas, ¿no? Y, y bueno, lógicamente Anécdotas que son divertidas Y que me gustaría que, que las compartiéramos aquí con, con todos nuestros oyentes Pues sí nosotros pues hace unos 31 años poco más o menos y vamos a, a un viaje a ver barcelona y resulta de que fuimos no lo voy a leer porque como me pasó a mí <risa> no, claro, fui a la estación de autobuses donde teníamos que, que montarnos y había un socio que el coche estaba lleno y no podía nuestro hombre venir entonces como mi hijo era pequeño tenía tres o cuatro anillos y bueno pues anda monte te, te subes con nosotros y allí no llegamos y nos montamos y... vale, total que cuando llegamos allí, pues, como que mi niño era pequeño, pues le llevaba su, su asiento comprado pues para que también estuviera con nosotros <risa> pues llegamos allí que no había asientos total que me dicen compraré así yo una entrada de niño, y dice como entonces no estaban los asientos eran de hormigón pues no estaban las sillas y tal socorrillos o para, para otro? Sí, ya se puede meter y exactamente, ya el, puedes meter el gran Paco. A tu hijo, ¿vale? <risa> bueno, resulta de que claro, como cada uno iban a ver su familia o otro otro, que yo llegué y ya era que no, que ya estaba empezado el fútbol. No hubo manera de poder entrar. Y al primer tiempo tuvimos que estaba viendo lo mío yo por la tele, por la el, por el este pequeñito de la tele, viéndolo el fútbol eh el Real Madrid Barcelona por el, por el cuatro cuadro pequeñito de de la tele que estaban televisando el partido de la, cámara, dices, y, de la cámara y luego ya después pues sí, en el segundo tiempo cuando la gente empezó a salir pues nos fuimos nos fuimos por el otro es una anécdota que mira que, que está bien y más eh, que le ocurrió el mismo presidente va a, a ti con, junto con tu hijo un gran amigo nuestro también Paco Rubio que en su día también defendió la camiseta de, del recreativo de Bailén más anécdota bueno otra más está ahí aquí Otra que también fuimos a un partido de fútbol de, de, de la Copa de Europa. Oh. Y casi por parte Peña si no vería el, el coche. Y cuando llegó el otro coche llegamos allí por poca podemos, vaya, parecía que nos lo estaban diciendo, entra por la puerta de empezar el Alberto, no era la terminación, era la el segundo tiempo. Pasamos lo nuestro. También, ¿no? También, claro, las carreteras de antes no, no son como las de hoy día. Mira, claro. autobuses, desde entonces ya cogimos y fuimos a la Sipurbedana, porque la Sipurbedana, claro, Tiene un fallo y de momento en parte Peña con el ejército te ponen otro coche, claro. como era uno de los otros coches por pues de calle, fi. Cuatro llegó y no llegó, bueno, allí todo lo <risa> que estaban para que dieran algo. ¡Jua, <risa> <risa> wow, ¿Tiene alguno medio más por ahí? Pues sí, porque tampoco podemos olvidarnos que nos pilló allí, estábamos presentes en el partido de Champions cuando con el trascuriadormu, cuando, un se, durmo, cuando <risa> se cayó la portería. <risa> ah, claro, eso y eso no hace mucho tiempo, eso hace eso unos años. Hace muy pocos años. Efectivamente, que se, rompió, que se cayó la portería Y, tu, y empezó, empezó el, partido, el partido Una hora y, una hora y, hora y pico después, después. ¿Otra Vaya hora? que sí La verdad que son, que son Bueno, pues anécdotas que, que, que gusta también compartirlas Porque claro, lógicamente a cada peña Le, le pasará algo, ¿no? Por eso hemos, hemos querido también acercar ese punto Un poco, bueno, pues Anecdótico, ¿no? Para que la gente lo conozca No sé si tendréis alguna que otra más Yo... Pasar, yo no cosa, recuerdo pero... ninguna más ahora mismo ¿No, es que nosotros cuando vamos a Madrid no es como otras peñas, porque claro cuando nos bajamos uno porque van a ver a su familia otro porque va, pues entonces todos nos bajamos y cada uno tiene para un sitio no es, <risa> claro, no es como cuando estamos todos juntos y pasa tantas cosas dice esto pasa, y es, se da curiosidades de esa de esa anécdota prácticamente que llegue al fútbol cuando ya tiene el árbitro el pito en la boca no, claro. no es que va a ver a su familia en otro, otro sitio ¿no? pues claro, pues vaya con la hora pega en el culo <risa> <Okay>. bueno. <risa> bueno alguna vuestra peña lógicamente supongo yo que, <coughs> perdón, con el paso del tiempo, bueno, pues habrá socios emblemáticos, ¿no? y creo que también es justo y necesario que, que hablemos de ellos, ¿no? si en alguna ocasión habéis tenido alguna condecoración con ellos Pues sí, nosotros hemos hecho socios de no mayormente a las personas que han estado con nosotros y mm, han estado mm, siendo socios Hasta el día de su muerte. Entonces, al ser mayores de edad y está le hemos hecho socio de no, y entre ellos está mm, un Tar Antonio. Mm, vamos a ver, ya sí me acuerdo que yo creo que sí. Vamos a ver. Antonio Villarejo Rodríguez. Villarejo Rodríguez. Otro Jerónimo Herrán Comino Otro Bernardo campo Garrido Y por último, me creo, hay otro más También es feo decir que el señor Pulido que estuvo con nosotros mm. No decir que no lo tenemos también metido entre ellos Sí, que también a, mí, a mí había acordado Exactamente, ya acordado, o habéis acordado de él Eh, bueno, creo que también es justo que, que hablemos de, de la Junta Directiva que hay actualmente, ¿no? Los componentes pues sí, los componentes de la Junta. Pues sí, pues pero sí, creo. un momento, perdona Alfonso. perdona, Alfonso, porque tenemos una llamada y una llamada que, bueno, que a continuación vamos a, a pasar a, a comentar, ¿no?, si os parece bien. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar paso brevemente un segundito de publicidad y a la vuelta con, contactamos con, con este invitado que tenemos vía telefónica. La noticia cada día en tres dimensiones a las nueve de la mañana a las trece y quince horas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 cada jueves aquí en Radio Municipal de Bailén ¿Qué pasará? Se... Los viernes a las 8 de la mañana sintoniza el 99.3 de la FM. ¡Espera! Doña Paquita del Amor Hermoso te trae lo mejor del día. Buena continuación, vamos a pasar a ese momento que todos esperan, la llamada telefónica, eh, la llamada del teléfono rojo, como bien dice mi buen amigo Rafael Moga Vamos a echar a una minuta con un hombre emblemático y muy querido y respetado en el Real Madrid. Yo personalmente tuve la oportunidad y el privilegio de conocerlo hace algunos años. Es una persona con una capacidad humana increíble. Es todo un caballero y siempre se le ha llamado a su puerta, siempre ha estado disponible. Permítanme presentarles en la noche de hoy jueves a don Adolfo Aldana, es jugador del Real Madrid. Adolfo Aldana, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? <ríe> Muchas gracias por, por trasladarte con nosotros unos minutos hasta Bailén vía telefónica y hacer el agrado a, a toda nuestra audiencia y, como no, a los que estamos aquí en el estudio. Pues nada, un placer y más poder eh, estar con vosotros en una tierra para mí tan tan querida y que he la oportunidad de visitar tantas veces como es la provincia de Jaén y, y, como tú dices, en Bailén también, que en un par de veces, una vez un compartido benéfico, muy bonito que, que jugamos ahí ante mucho público de Fútbol Sala y después la oportunidad de, uh -huh. de recibir la, el famoso ladrillo ¿no? de, de Bailén, <risa> esto ¿no? de los premios en, en la época de, de verano también. Uh -huh. Bueno Adolfo, en primer lugar y, y aunque yo ya sé de algunos, ¿no? Pero son muchos los amigos que tienes por aquí, ¿no? Pues sí, bueno en, en Bailén tengo también mi amigo José Luis que tuve la oportunidad de las dos o tres veces que he estado de de conocerlo y, y después, por supuesto, en, en Jaén Capital y en toda la provincia de, de tantas y tantas veces, como te he dicho, de partidos benéficos uh -huh. de, de incluso de trabajo con, con la empresa con la que hago campos de, de sespe sintético, pues uh -huh. hemos tenido la oportunidad de muchos municipios de, de construirle lo, los campos, ¿no? Eh, Adolfo, nuestro programa eh, va enfocado a las peñas desde aquí le hacemos un pequeño homenaje repasando lo que es su historia a lo largo de los años y hoy completamente tenemos a la peña del Real Madrid con su presidente Don Reyes Arance a la cabeza y la verdad Adolfo, que las peñas juegan un papel muy importante en el mundo que rodea a los propios clubes creo que compartirá esa opinión conmigo, ¿no? Pues indudablemente, es como para los, los, los cantantes de, por decirlo de alguna manera club de fans, ¿no? Ellos son los que siempre mantienen viva la, la llama del, del cantante, eh, los que están adicionalmente con él y los que pues hacen eh, que el cantante en este caso siempre esté eh, respaldado y apoyado, y lo mismo pasa con, como tú dices con, con las peñas de los equipos ...incondicionales de, de su club... ...viajan siempre que, que pueden... ...y yo creo que, que son uno de los soportes... sino el principal... ...porque después está el, el aficionado... ...pero tú sabes que, que el aficionado... Eh, ...no es tan... Eh, ...consistente, ¿no?... Y, ...y tan permanente... ...sino que depende de, de cuando le cuadre... ...pero las peñas... ...viven el día a día a su equipo y son importantísimas, he tenido la oportunidad el lunes precisamente, estuve en Barcelona, tengo amistad con tres, cuatro presidentes de Peña, te puedo decir, de la Peña de, de Espluga, la Peña del Prat, la Peña de Gabá y la Peña, otra población también cercana, he estado uh -huh. con los cuatro, me acompañaron el día y, y ellos, es tremendo, viajan a Madrid, cada vez que juega el equipo se trae autobuses. Uh -huh. Eh, uno cada peña prácticamente a ver el Real Madrid imagínate lo que significa ir de Barcelona a Madrid a ver los partidos cada cada un fin de semana sí, un fin de semana así, no <risa> Pues hablando de viajes, Adolfo seguro que el presidente que del Real Madrid que tenemos hoy aquí de la peña de aquí de Bailén, Raya Arance estoy seguro por la edad que tiene que te ha tenido que haber jugado infinidades de veces, incluso me atrevería a decir que incluso hasta el año que debutaste ¿no así Raya? Sí, sí. Adolfo Hola, ¿dal? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy fenómeno y más, oyéndote a ti bastante mejor. Yo relativamente te he visto muchos partidos, muchos. No he tenido nunca la suerte que tengo ahora mismo de estar escuchándote, porque realmente he ido a los partidos y no he nunca dado la casualidad ni de verlo, incluso he estado en muchos trofeos de Benavéu y cuando han hecho la los estos a Santillana y a Camacho, en fin, sí. exactamente y me he encontrado con mucho pero no he tenido nunca la suerte que ahora mismo estoy teniendo de estar conversando contigo pues nada, intentaremos si Dios quiere alguna oportunidad que vaya por por Bailén, visitar La Peña y, y echar un, un, unas horas de, de, de charla y conocerlo conocernos más pues muchísimas gracias Adolfo, si viera la está que no cabe aquí la silla, ¿sabes? De, de la satisfacción tan grande de, de esas palabras que la acabas de decir. Pues para mí, ya te digo que, que igualmente, ¿no? Porque sé, como lo he dicho antes, lo, lo importante es que, que es el Real Madrid para especialmente para, para los peñistas y si cabe más para los clientes de Peña que son unas personas que, que parte de su existencia la, la fundamentan, por supuesto, en, en su familia pero... ...su otra gran familia importante... ...es los colores del Real Madrid... eso los llevan... ...como como un sello de... ...que se graba... ...a sangre y fuego en, en la piel... ...y, y defienden su, su madridismo... ...a capa y espada y... ...y es muy importante... ...y yo lo, lo sé... ...porque me lo han transmitido ¿no?... ...todos, las todo, he tenido la oportunidad de... de estar con, como he dicho... ...con muchos peñistas y... ...y es una alegría especialmente... Con, ...fíjate lo que uh -huh. significa ir como he ido hace dos años... ...que fuimos Hugo Sánchez y yo a, a la Peña de Esplugas... ...con mi amigo Antonio, el presidente... ...450 personas allí... ...y lo que es ser madridista en Barcelona... ...casi nada, ¿no? Yo creo que tiene doble mérito. Uh -huh. eh, eres, sin lugar a dudas era uno de los mejores embajadores... ...que tiene el Madrid... Eh, a lo largo de, de la geografía española lo que se refiere a, a, a es jugadores del de Real Madrid porque es que verdaderamente eh, allá donde hay un partido de, de fútbol aficionado eh, de, me refiero a, a estas categorías ya de, de, de futbolistas ¿no? siempre ver periódico y verdaderamente que siempre el nombre de Aldana siempre aparece bueno, por lo menos ha aparecido hasta que desgraciadamente tengo una molestia en mi rodilla de hace ya casi dos años ...y lo que sí acudo... ...con partidos benéficos que hacemos como entrenador... ...mañana precisamente hay uno en... ...en Alorín de la Torre... ...en la provincia de Málaga... ...y estaremos por la tarde con, con partidos que hacemos con... ...con artistas de la canción... Uh -huh. ...con... ...famosos de la tele... ...y, y exfutbolistas que, que vienen mucho y, ...y hacemos mucho para ayudar a distintas... ...ONG o causas... ...sociales... Eh, ...significativas y... Uh -huh. Yo estoy encantado siempre de, de colaborar Como tú bien sabes Que sí, lo, sí, lo hemos sí. hecho muchas veces en Jaén En los partidos para Niños autistas pues Los tres partidos últimos que hicimos de Proyecto Hombre Un año logré Colaborar en traer aquí al Super Deport Después de 10 años que no nos veíamos juntos Los reunimos en un partido Hace unos tres años O un, un combinado De real ex jugadores del Real Madrid del Barça O combinado de jugadores en activo Con con jugadores, ex jugadores y siempre buscando un aliciente para que el público se divierta y, y que se justifique el fin del partido y que uh -huh. la asociación para el que va destino al partido pues recaude el máximo de dinero eh, Bueno y una pregunta eh, ¿Vas a seguir los pasos de, de tu compañero hermanito Hugo Sánchez? cuando va a dar ese salto a la primera división? No, por ahora una pequeña cosa, para mí es grande, pero pequeña por porque no me requiere mucho tiempo ni muchos días, es el seleccionador de de Andalucía, seleccionador absoluto. Mm -hmm. Pero por ahora ya te digo que tengo otras ocupaciones que creo que también son importantes, la primera siempre lo digo es estar cerca de mis tres hijos y de mi mujer. ...y tú sabes, si estás de entrenador... ...vas de un sitio para otro... Uh -huh. ...y es muy complicado poder atender lo ...que yo creo que... ...que ahora es una responsabilidad grande... ...que es la familia y que los niños pues... ...pues se críen lo, lo mejor posible... Uh -huh. ...a nivel de educación. Uh -huh. eh, eh, no sé, sabes que, que el campo de aquí de Bailén... ...bueno pues es de albero aún... ...pero va a ser por muy poco tiempo... ...ya prácticamente cuestión de... ...de unos meses van a empezar... ...esa remodelación para el CESP artificial... ...y bueno, y ese buen amigo que has comentado al principio... ...José Luis a casa... ...ya está dándole las vueltas... Eh, ...para poder eh, traer, a, traer a vosotros... ...al Real Madrid de veteranos... ...ya está empezando a compaginar... ...estuvo allí en, en Santiago Bernabéu... ...estuvo hablando creo que fue con Velázquez... Que ...me parece que es que lleva el tema de, lo, de los veteranos... ...y bueno, se vino con, con toda la información necesaria... ...para poder eh, hacer todo lo posible... ...para que cuando el campo de, de aquí de Bailén... ...tenga ese césped artificial bueno, pues nos hagáis una visita y podamos compartir un, un día de, de convivencia como ya lo vivimos hace unos años en ese partido benéfico de Fugursada. Pues bueno, por mi parte, ya te digo, abierto tanto a que los políticos puedan conocer, también de un poquito el producto que, que llevamos, que podamos tener la oportunidad de, de hacer el campo ahí en, en Bailén, como hicimos en, en Jaén o en Villacarrillo o en Torre Perogía o en eh, Torre del Campo mismo, en, y después, por supuesto, poder colaborar con el Real Madrid a, a hacer una bonita inauguración del de nuevo campo. Eso, ya te digo que con que José Luis de Buitrago me llame, pues <risa> estaría encantado, ¿no?, a ayudarle. Eh, bueno, don Adolfo, hola, buenas noches. Eh, soy Antonio, vicepresidente de La Peña. Hola, ¿qué pasa, hombre? Eh, estoy ¿Qué tal, encantado. Antonio? Eh, nada, solo era para darle las gracias por la colaboración, por la llamada ¿no? al programa y nada, yo por mi juventud creo que no lo he visto jugar, aunque sí pues, de oída y en La Peña tenemos algunos pósters suyos y nada, solo quería eso, darle las gracias por inter la intervención, ¿vale? Pues nada, encantado igualmente de, de saludar y, y animarte no a, a seguir con, con ese madridismo y, y contagiar mismo a, a los aficionados de, de, de que no necesitan de que un poquito futbolístico el esta temporada pero ahí es donde se demuestra en los momentos difíciles los, los buenos aficionados bueno Adolfo ya no te, te entretenemos más, no queremos abusar de esa eh, bueno pues amabilidad que has tenido para atendernos bueno eh lo que sí me gustaría es que mandara un mensaje, ya no esta, ya no solo a esta peña del de Real Madrid, aquí en Bailén hay dos peñas, como como creo que sabrá, esta peña del Real Madrid y la peña madridista bailenense, y sí me gustaría que, que bueno, que, que allá donde llegaran las ondas, pues mandaras un mensaje a esas peñas que están luchando el día a día, también solo y exclusivamente por los colores del Real Madrid. Igualmente, lo que le he dicho a Antonio, que desde mi... Desde mi pequeña eh, desde mi persona puedo decir que, hombre, que tienen toda toda mi consideración, que es el, el trabajo tan bonito que hacen y que a buen seguro el, el Real Madrid como institución se los agradece porque son los que, como te digo los incondicionales que mantienen el madridismo a, a capa y espada y, y, y que sigan así, con, con, con este ánimo y que no decaigan Bueno, Adolfo Aldana, campeón de campeones, en nombre del pueblo de Bailén, un saludo para ti y para Merche, mujer y como no para tu hijo. Lógicamente, hasta siempre, campeones. Recuerda que en Bailén tienes un pueblo que siempre te recibirá con los brazos abiertos. Un abrazo, Adolfo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Bueno y después de tanta emoción vivida aquí en directo en la radio municipal de Bailén, vamos a hacer un breve alto en el camino, tomamos aire y enseguida estamos con todos ustedes, no se marchen. nuestras peñas en radio municipal de Baimén. Les ama, <música> de soñar qué manera de aprender qué manera de sufrir Neptuno qué manera de palmar qué manera de vencer qué manera de vivir qué manera de subir y bajar de las nubes que viva mi de ti neópolis ramblas nos vemos en estos lugares todos los jueves a las siete y media de la tarde de la mano de Pedro Soria y las peñas deportivas nuestra localidad no lo olvides, cada jueves coge tu bufón de bandera y vive con nosotros en directo el sentir de unos colores en el espacio deportivo Nuestras Peñas Las Peñas de Bailén, unidas en el 99.3 de la FM Radio Municipal de Bailén, seguimos creciendo en información deportiva Bien, ya estamos de vuelta Y bueno, nos habíamos quedado antes de hablar con Adolfo Aldana En ese punto de conocer la actual junta directiva que, que está, bueno, pues dirigiendo esa peña del Real Madrid Pues bueno, pues la actual junta es lo que hemos nombrado anteriormente Como presidente Reyes Arance Como vicepresidente Antonio <risa> Como secretario en el que le hablo, Alfonso Pérez Y de tesorero Juan Moret y luego nos acompañan los siguientes vocales como no pueden venir más personas que ahora mismo pues vamos a nombrarlos igualmente sí, sí sí que son los siguientes vocales que son José G Chicharro Yesca Juan Antonio Montenegro Martín Antonio Muñoz Álvarez Antonio Campo Rusillo y Alfonso Espósito Maldonado esa es la actual junta directiva que estamos trabajando en nuestra peña <risa> eh, bueno, requisitos fundamentales para poder ser socio de esta peña Pues, pues, lógicamente que... también bueno pues la ventaja que tiene porque el ser socio supongo yo que tendrá algún cierto privilegio ¿no? Hombre, el primer requisito pasa sobre la señor es normal normal que cualquiera que vaya a apuntarse es que sea del madrid <risa> pues no me parece a mí que no llegaría a apuntarse y lo normal está, está abierta a, a todo el mundo que quiera apuntarse llega paga su cuota de inscrición paga su cuota mensual y tiene el mismo derecho que cualquier socio a viajes gratis ...a la comida que se da anualmente... ...para todos los socios... ...y aficionados que quieran ir... ...el socio tiene una ventaja en la comida... ...que no tiene el otro... Uh -huh. ...pero prácticamente... ...son los único requisito ...se aficionado al Madrid... ...y tener ganas de apuntarse... ...y si quiere trabajar... en la Junta Directiva también lo admitimos... <risa> ...bueno para este año... ...coméntanos ya esas... ...comentarnos ya... ...no sé quién le... ...quién nos lo va a comentar... Eh, ...el tema de los viajes... ...y las actividades que tenéis pre preparadas... ...para, para sí. este año... Eh, bueno, pues por ahora para este año con fecha concertada solo tenemos un viaje a Madrid a ver el partido de liga de nuestro equipo contra el Atlético de Madrid todo que un, está fechado para el 8 de marzo Todo un partidazo, eh, eh. Ya lo decíamos al principio que, que por ah. ahora hay un partido concretado y la verdad que un Real Madrid Atlético de Madrid tal y conforme están las cosas y la, la posición que pillan en la tabla pues va a ser todo un un auténtico partidazo ¿no? a ver si sí, aprovechando esta oportunidad que nos ofrece la onda podemos animar a todos nuestros socios y a los no socios por supuesto también uh -huh. a que nos acompañen en este viaje ¿no? porque se pide una fianza simple normalmente se le pide una fianza para para cubrir lo que es el, el gasto del viaje los que no son socios ¿no? exactamente eh, ahora mismo todavía el precio no lo tenemos porque está ahí saliendo del horno pero poco a poco lo iremos poniendo a disposición, a disposición del público ¿no? Uh -huh. ¿Y, bueno, actividades culturales o algo? soléis colaborar con el ayuntamiento, por ejemplo, cuando hay fiestas, o la fiesta de San José Guerrero, ¿hacéis alguna actividad, como, por ejemplo, otras peñas suelen hacer? No, nosotros actualmente no con nadie, porque de, lo primero y principal, como somos todos trabajadores, sí. no tenemos tiempo de... de que Siempre, cuando Dante era estábamos, hace más años, pues estábamos a gente más mayores y entonces se dedicaban unos, teníamos un fútbol, un salado, Tenemos también de fútbol pequeños de juveniles uh -huh. pero claro ya estando ci estamos tan poquitos y, y, y como yo dije como uh -huh. dice también ha venido que que no tenemos absolutamente uh -huh. Eh, bueno, la verdad que sí que yo lo preguntaba por si había, bueno, pues como suele haber otras peñas, aunque esté fiel mentarlo porque bueno, hoy el día el día es para el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, hay otras peñas que hacen torneo de ajedrez, ¿no? Hacen, bueno, pues otro tipo de actividades culturales que se suman más a los pórticos culturales de, de, de las fiestas de, de nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que que es una iniciativa que desde las peñas podía ir retomar, ¿no? para engrandecer aún más esos días previos a las fiestas, ¿no? Bueno, pues así relativamente debía de ser así pero resulta de nosotros como te he comentado de antes nosotros tenemos de de rondas y muchas actividades pero claro actualmente vuelvo a decirte lo mismo que te he dicho de antes, que al no tener tiempo y no haber nadie que, que, que diga yo me voy a dedicar a hacer esto Pues no tenemos ninguna por eso Bueno, que veo parecido La, la sorpresa que, que os tenía preparada eh, Os puedo asegurar que Que era un, Una cosa que, que me que me he comprometido Para todos los programas, ¿no? Intentar eh, conseguir a alguien Que sea representación del club eh, la, El escalaforo era aún más alto que Adolfo Aldana Sin menospreciar a Adolfo, que es una gran persona Pero bueno, son gajes del oficio Y, y bueno, pero yo pienso que con Adolfo Hemos tenido una conversación muy entrañable, ¿no? Sí, sí, a además me alegro muchísimo porque relativamente es la primera vez que nos hemos encontrado en esta situación que estamos porque de nunca ni hemos ido a ningún sitio ni nos han llamado nadie y entonces claro, estamos aquí estamos muy agradecidos y me alegro muchísimo de estar todos aquí unidos y, y, y que también nos conozcan desde todos sitios claro Bueno, pues si mi compañera Gema está preparada, os voy a poner una cosa que seguro o va, va a encantar va a jugar si es que puede porque no puede porque la bola se ha marchado fuera el Real Madrid vuelve a ser Roberto Carlos con pie izquierdo en campo del Leverkusen Raúl. Montaño, derecho, que Raúl que listo eh Raúl chuta ahí está vamos go go go vamos no no no en el 7 y cada vez que la toca colorín colorado este cuento que lo sepan se acabaron! Roberto Carlos va a buscar el apoyo de Solari vamos Roberto vamos Roberto vamos Roberto la va a poner Roberto, pone Roberto! y hasta Zinedine Zinedine en gatilla chuta ¡Oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Gol de Cirodicidad! ¡Real Madrid 2! ¡Leverkusen 1! Además, como bien decía Raya al comienzo, en esas palabras tan bonitas que, que definían al Real Madrid, bueno, pues yo lo he podido comprobar y bueno... Todo el que va al Bernabéu cuando llega el minuto 7 de partido, bueno pues sí es verdad que se percibe como el alma de Juan Gómez Juanito se hace presente y patente en cada butaca, en cada partícula de aire que se respira y dentro, porque Juan Gómez Juanito nunca se fue, siempre está con nosotros. Bueno, familia, ¿qué ha parecido? Pues bien, pues bien. extraordinario bien. Raya que está, está aquí a mi lado <risa> <risa> Está que se sale y Está que se sale de la silla por los dos lados Yo sé que... <risa> wow, Una cosa que también os tenía preparada Porque bueno, ese día fue mágico para el madridismo Creo que la más importante fue La que todo el mundo esperaba, la séptima, ¿no? Esa fue la más esperada por todo después de tantos años <risa> eh, Pero bueno, sin desmenos Lógicamente luego vino la octava Frente al Valencia, un una final española, y bueno, la de, de Dortmund fue trepidante con ese gol de Zidane, que bueno, que está registrado como el mejor gol de la Champions, ¿no? Y el más significativo también, ¿no? Y la última parada de casilla al final del partido. Y la última parada de casilla Pero efectivamente, el día que se lesionó, se lesionó César, salió casilla con esa responsabilidad, cuando prácticamente casilla era suplente de, del Real Madrid, prácticamente la César que estaba en ese momento ocupando la, la titularidad en la Champions, Y bueno, y yo creo que se fue, bajo mi punto de vista, por pues el partido quizá de, lo, de los tres más importantes que Casilla ha disputado a lo largo de su carrera profesional. Yo creo que estaréis conmigo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque es así. Bueno, eh, Tanto, ya sí si, ya probar bueno, partido ha hecho que yo que sé, que lo verdad trae muy difícil. <risa> bueno, yo creo que pues, ese por la importancia que tenía por la importancia del trofeo y la importancia, la importancia que tenía sí, <risa> pero que casi ya en pues, numeral de tres partidos yo creo que nos ponemos a verlo y en V3, hay que numeral de 300. Eh, bueno, eh quería que quisiera que también preguntaros eh, lógicamente como una peña como soy vosotros que también reconocidos también está en el, en el club. Se meten algún privilegio a la hora de, de solicitar entrada, ya no con viajes programados, sino entrada así si suelta de cualquier de vosotros particular con vuestro coche que queráis subir, tenía algún privilegio, la la peña suele, perdón, incluso le colaborar con la peña en, en alguna cierta medida. ¿no? no, es prácticamente igual que si hace un viaje organizado por la peña, como si es para algún viaje un socio que eras en particular por su cuenta, que manda un faca fac que manda 10 día días antes del partido con la entrada solicitada. Y luego yo ya lo aquí día te llamo por teléfono, llamado -te si las tienes conseguidas o no o más o menos. Sí, lógicamente eso depende también luego de la disponibilidad. Me refiero a los partidos, bueno, pues trascendentales, ¿no? Como son esos Madrid-Balsa, ¿no? O algún partido Sí, ahí en esos en esos partidos normalmente como hay muy pocas entradas, pues son muchas peñas las que piden entradas, suelen mandar cuatro entradas por peña. Uh -huh. A esos partidos eh, pues hombre, ¿no? Un duelo drama de Barcelona, ¿no? Incluso la oportunidad con el que vaya por pues ahí y tendréis seguro o garantiz garantizarán. Bueno, eso ya veremos. Lo voy ver, a intentar. Garantizar difícil, voy a intentar, tendremos que echar mano por otro sitio, pero hombre, si se si arma la gente, creo que sí conseguiríamos sí. entrada. Bueno, si parece bien, vamos a trasladarnos vía telefónica, muy cerquita de aquí, concretamente a la calle El Cristo, donde está esa peña tan querida por vosotros. Y creo que tenemos al teléfono, bueno, pues al responsable de que esa peña esté en perfecto estado de revista, diariamente, como es el señor don José Chicharro Yascar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, don José, ¿cómo se está viviendo este programa y la peña? Oh, y esto una maravilla, tío. Tú sabes que aquella equidad esto aquí es de locura. Sí, ¿no? Tan de locura todo. ¿Os ha, ha gustado esa, esa conversación? A pesar, a pesar de la crisis, sí. estupendo. Sí, ¿no? Sí. Eh, esas palabras de golfordana que ha parecido? Oh, eso de maravilla. Y todo, y todo. Ha estado muy bien. Bueno, José, yo quisiera felicitarlo por, por su buena labor que desempeña en la peña. Sí. Y, cómo no, por mantenerla en ese estado, como hemos dicho, día a día, ¿no? ...para que todo aquel que vaya a ver un partido, bueno, se sienta se sienta como en casa, ¿no?, porque aparte ustedes al ser forma parte de, de esta junta directiva, ¿no?, hombre, un poquito ayudamos también, sí, ¿no? un poquito también, ellos siempre llevan el peso más fuerte, uh -huh. pero sí, un poquito también, sí... Y, José, ¿cómo se viven los partidos ahí, La Peña?, ¿con qué intensidad se suelen vivir...? Los, los partidos aquí de maravillas, sí, ¿no? aquí de maravillas, todos... Así que yo no sé qué decir, pero que todo de maravilla eh, José, ¿podríamos hablar con alguien que hubiera ahí por la peña? Sí, sí, sí, que ante todo muchísimas gracias sí. Pero digamos que no me las merezco, pero que muchísimas gracias Después, no nos cuelgas porque después tu presidente sí. supongo yo que te dirá unas palabras Que, que está hoy el pobre Rayes súper emocionado que no cabe aquí la silla, ¿sabes? Sí, <risa> por, sí. Pásanos con alguien de ahí de la peña Un, un momentito que, que sea para nosotros, si de ser que, que hay ambiente, ¿no? Sí, sería gente por ahí hablando. ¡José! <risa> ¡José! ¿Habrá ido a llamar? ¿Habrá ido a llamar a alguien? Sí. Bueno, verdaderamente, de como decíamos, José, hace que un amor... Sí, sí. Sí. Ya, ya vi bien otro. Sí. ¡Oye! Jo sí. Oye. Esto parece lo de Encarnada o de <risa> Es que estoy aquí que no de nada. Sí, que está haciendo la mili en Móstoles, ¿no? Mira, que está, están ahí, no quieren venir. Bueno, sí, José, un ARA Madrid fuerte si sí tienen que decirlo. ¡Ole! ¡Miño! ¡ARA <risa> José, te pasa el presidente a Raya, Aranzán. Sí, muy bien. Gracias. José. Sí. Que... Como este hombre, Pedro, nuestro amigo Pedro, te ha comentado y te dicho que estamos muy contentos contigo. Sí. Y relativamente ojalá y sigamos muchos años juntos. Hombre. Y eso... que tú sigas conforme estás y mejor lo que Dios quiera. Eso es lo que hace falta, <risa> Dios quiera que sea así. Eso. Que nos, vamos, nos vemos dentro de 200 años Ojalá, Dios te oiga <risa> <risa> Bueno José, pues nada Simplemente que sigáis disfrutando del programa Que ya está a punto de finalizar Muchas gracias Y, espe y espero que haya sido de agrado de todos vosotros y, y un abrazo muy fuerte <risa> Venga José, un abrazo bueno, buena noche. Buenas noches Bueno, Raya, esto me está saliendo a pedir de boca, ¿no? Pues a mí que, que aunque yo decía cuando llegado que no tenía nervios deje que me estoy sujetando un poquillo escucha esto escucha esto Bueno, pues yo creo que, que ya es hora de poner el punto y final el día de hoy, ¿no? Yo creo que hemos vivido un rato muy muy entrañable lo hemos pasado bien, ¿no? En esta bueno, prácticamente casi hora y cuarto que llevamos de programa y bueno yo creo que si se puso el, el listón alto, como dijo mi amigo Paco Maña, yo creo que que hoy por lo menos se ha igualado, ¿no? Por lo menos se ha igualado, ¿no? También <risa> <risa> <lo> hemos intentado. <risa> hemos hecho lo posible. <risa> hemos tenido de todo, la verdaderamente que, que no ha acompañado todos los factores. Y bueno, pues, como bien decía, es hora de poner el punto y final. Eh, quisiera agradecer, en de, bueno, pues, todos los que han colaborado desde un primer y un segundo plano para que este programa funcionara en el día de hoy. A esas personas que ellos saben quiénes son y que prefiero mantener en silencio por respecto a ellos, y que también han hecho y han aportado su granito de arena para que hoy el día el programa de en el día de hoy funcionara. Muchas gracias de todo corazón. Y, lógicamente, a vosotros, y a la peña del Real Madrid, de la calle Cristo, que hoy nos visitaba, os habéis sentido bien, ¿no? Muy sí, bien, muy bien. por perfectamente. Eh, ¿Algo que quisierais comentar ya para, para terminar? Pues nada, darte las gracias a ti personalmente y a la entidad, a la radio municipal, por darle esta oportunidad, tanto a nosotros como al resto de peña ...y hacer así un poco que la gente... ...acuda a sus peñas, ¿no?... ...y sienta los colores de su equipo... ...pues mejor, ¿no?... ...y en compañía de, su, de sus compañeros, ¿no?... ...Raya, a ti también que agradecerte... Por, ...por esa colaboración... ...prestada... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...desde el primer momento, ¿no?... ...desde que te, te comenté... ...que pudieras venir con nosotros... A ...acompañarnos en esta andadura, ¿no?... ...pues sí... ...y yo me alegro... ...porque aunque estamos... ...hemos estado siempre... ...que no sabíamos por dónde íbamos a salir... ...por ahora concretamente... ...estoy muy a gusto de, de, de, de que estamos aquí... Uh -huh. ...y me alegro muchísimo del programa... ...si, sí, ¿no?... ...Juan... ...pues nada, muchas gracias a vosotros Pedro... sabéis ...por estar muy bien con nosotros... ...nada, esta es vuestra casa... ...y la casa de todos, lógicamente... ...Alfonso... ...bueno pues... ...ya retirarse es retirarse lo mismo... ...pero es que no hay otra cosa que decir... ...muchísimas gracias por vuestra colaboración... ...por el programa que estáis haciendo... ...que es estupendo... Y bueno, y sobre todo el trabajo que hacemos Las Peñas... ...que lo conozco la gente, yo creo que es fundamental. Trabajo duro y que quizás a veces no está no está bien reconocido. Exactamente. Lo peor es eso, que muchas veces te lo reconoces... <risa> ...y de verdad si pierden mucha hora de ...vamos, no voy a decir vida porque es mentira... ...pero de cosas tuyas para hacer cosas por, por lo demás en estas peñas. Y como nos ha gustado también, gracias por estar ahí un jueves más. Recuerden que este programa se repite el sábado a las 5 de la tarde... ...en esta misma frecuencia... ...y que a partir de mañana por la tarde... Gracias a la colaboración de nuestro compañero José Luis López Fruto Podrán escucharlo y bajárselo mediante www.bailendigital.com El próximo jueves a las 7 de la tarde Más información y otra peña que nos visitará Si quieren saber quién es Aquí les espero en el 93 99.3 de la FM Sean bien fiables porque les prometo que paso listo Con este himno de Plácido Domingo, el himno de Centenario de Oral Madrid Bajo mi punto de vista, uno de los mejores himnos que se han hecho Bueno, pues quisiera ya poner el punto y final. saludo de mi compañera Gemanaer, que estuvo fenomenal haciendo el control, y de un servidor, Pedro Soria, que estuvo ante el micrófono. Una vez más, muchas gracias y muy buenas noches.